Maestro, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. Acomode aquí, su micro. Entre calorado y con frío. <risa> Acomódese la gorra, maestro. Sí. ¿Cómo es acalorado y con frío? Bueno, porque afuera estaba haciendo como vientecito, pero aquí estamos como en el sauna, pero ahorita nos aliviamos con unas chescos. Pero ya vamos a mandar a poner aire acondicionado Ajá. y todo eso. Ya andamos en eso, maestro. Usted no se desespere. Aquí está el joven Pavel. Eh, ¿Todavía es joven Pavel? Sí. todavía es joven, Pavel, Forever young. el señor Funk pequeño, todavía está aquí, haciendo magia como todos los martes, mande sus saludos, maestro, en lo que llegue el otro Hasta invitado. Hasta Vargarda, Suecia, donde siempre nos escuchan, bueno, si no se han dormido por la diferencia de horarios, pero después nos escuchan en el podcast. Sí, escuchan sus saludos, ¿a quién más, maestro? Al señor Sergio Funk, que es el lector intelectual de todo este concepto, y al chico de controles, a, a, a Fonsito. Ay, no más. <risa> Lo bueno es que ni escuchó. Uh -huh. Pero bueno, ya le estamos avisando a la gente que ya estamos eh, por Facebook y que ya estamos al aire, maestro. Perdón, nos tardamos un poquito, pero va a valer la pena. Tarde, pero sin sueño. Tarde, pero sin sueño. Mande todos sus saludos más. ¿Tiene más saludos no, o ya no? Nos no, nos queremos ir a arrancar con la información. Deme un, <risa> deme un minuto, maestro. Sí. Pero bueno. Es más, vamos a ir diciendo, hoy ya estamos en el mes de agosto, maestro Yo la verdad es que no sé ni en qué momento comenzó el mes Pero ya estamos agosto 5 del 2025 Ya pasan las 3 de la tarde y ya estamos en nuestro programa número 243 El tiempo vuela cuando uno se divierte Así nada más, maestro uh -huh. Fíjate que el 16 y 17 de este mes va a haber un evento que a mí me llena de curiosidad Ahí está, viene el otro invitado. Adelante. Así, eh, eh, a los invitados siempre les gusta atravesar la cámara, así que sin pena. Sí. Eh, te decía, va a haber un gran evento en la ciudad Que es la primera vez Este evento tiene ya mucho tiempo Porque vamos por la decimonovena edición Si no me equivoco Estábamos dormidos Yo creo, maestro, que vivíamos en otro mundo Ya me estoy disculpando aquí con nuestros invitados Diciéndoles que yo apenas soy iniciadora En, en este mundo de tatuaje. vivíamos Sí, yo creo que sí Pero es un evento súper, súper, súper llamativo Porque aparte de conocer mucho talento Que viene de forma local Y que viene de fuera que hacen un arte increíble, tienen un talento impresionante con sus manos eh, viene música, va a haber conferencias talleres, va a haber muchas cosas muy muy interesantes así que ese fin de semana del 16 y 17 va a ser para estar completamente metidos ahí todo el día y enterarnos de todo lo que es expo tatuaje sí. maestro pero fíjate qué bonito es expo tatuaje internacional, o sea nada más para que te des un quemón profesionales, aparte Sí. Así que, maestro, con nosotros están Sami, Sami Ramírez para servirles. ¿Y Alfredo? Alfredo Moya, Calce. Aquí estamos. Ahí está. Así nada más, maestro. Me costó trabajito localizarlos. Dicen por ahí que se fresean. Sí, es una cartita <risa> difícil. Pero lo logramos. Ya estamos aquí. Chicos, el micro es suyo. Lo primero, ¿a qué se dedica cada uno? aparte de todo un año para realizar un evento eh, como este que no es cualquier cosita y ya de ahí seguimos platicando ¿les late? Perfecto. todos suyos eh, pues soy Sammy Ramírez buenas tardes a todos los compañeros y cibernautas que nos ven y nos escuchan, eh, como lo comentábamos anteriormente vamos por la vigésima novena espotatuaje internacional Guadalajara Eh, se ha trabajado bastante sobre, sobre el tema. Lo más sobresaliente de esta edición es que estarán reunidos los mejores talentos nacionales bajo el mismo techo, este, demostrando y, y, y exponiendo su trabajo, su arte, a precios muy, muy razonables para que todo el que tenga ganas de tener un, de, un tatuaje de, de nivel, podríamos decirle hasta de alto nivel, esta es la oportunidad para que se dejen, para que sí. vayan a la Expo Tatuaje, que es el sábado y el domingo con un horario de 11 de la mañana a 12 de la noche. Este, esta edición es no una una hora una hora más, porque el año pasado o el antepasado, por situaciones del ayuntamiento del este el, el concurso es muy competido y nos estábamos dilatando demasiado y entonces el inspector fue y me llamó la atención me dice tiene que terminar a tales horas le digo, pero miras es que estamos en la premiación dices es que tienes una hora por eso ahora este año es hasta las 12 okay. hasta las 12 de la noche 11 de la mañana 12 de la noche con un costo de boleto de 200 pesos, menores de 12 años no pagan, un ambiente totalmente familiar, el sábado se lo dedicamos al estilo como de metal, en esta ocasión tenemos eh, como cumbia, tenemos covers, o sea, ya más variedad, de hecho tenemos a, hasta como punk, que eh, estarán, uh. estarán este, los monjos, O sea, ah, va a ser, va a ser un, un, un programa muy versátil para el que no se, quiere, no se está tatuando, o va nada más de acompañante, puede ir al área de escenario a disfrutar del concierto, o puede ir al área de alimentos con una barra de alimentos muy variada de mi compañero Waldo, o una bebida refrescante, o una cerveza bien helada, porque tenemos este cerveza, no tenemos alcohol de alta graduación, solamente... Eh, cerveza para el disfrute de, de, de todos los visitantes al evento el domingo 17 se lo dedicamos al rap ahí va a estar este en, en el estelar ahorita estoy hablando con él es este es D. va a estar este el duende va a estar billa este sub one dol carranza y todos, todos los compañeros que son como, que abren, pero empezamos, arrancamos desde las 12 de la mañana a trabajar el escenario, o sea, que se aproveche el escenario, porque ha sido fundamental para los nuevos talentos que se, pre que se presenten ahí, eso es como ya, estuve en Expo Tatuaje Guadalajara, sí, es, que... es su carta de presentación. Fíjate que a eso iba, yo creo que ya el tatuador que pueda decir estuve, Ya eso le da otro nivel. Así nomás. Yo así lo veo. Este, Puro tatuador de, de alto nivel. Por ejemplo, así rapidito está Carlos Serrano, reconocido internacionalmente, patrocinado por Cheyenne. Todos pueden investigar eh, eh, la marca Cheyenne. Es una marca alemana muy, muy, muy perpicar muy especial como para otorgar este patrocinios a uh -huh. mi amigo Carlos Serrano, viene Carlos Serrano, viene Chuy BM, pueden ver sus trabajos, viene Robin Carpio, Federico Ruiz, que él es egresado de Artes de la, de la UAM. Órale. O sea, eso ya no es cualquier cosa. Es, es egresado de Artes de la UAM. Y él todo trabajo lo hace este eh, frígen, frígenes, mano alzada, y dibuja directamente a la piel, sin eh, stencil, sin calcambio, así nomás, para que vayan, disfruten, vean, y analicen el trabajo de todos los expositores. Estamos hablando de ahorita de más de 250 talentos reunidos bajo el mismo techo, Eso no se ve en Ciudad de México No se ve en Tijuana, no se ve en Morelia No se ve en Querétaro ¿Y qué tiene Guadalajara que los convence Guadalajara a es el pionero del tatuaje y del rock and roll Órale ¿Eh? ¿Le quedó claro nuestro ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Eh? Oye, se me hace que yo salgo con tatuaje Ya me ah, estás convenciendo No, eh, Por supuesto, es, es, es la gran oportunidad ah, ah, Ahorita ¿sí? escuchaba que el maestro mandaba saludos a, a Suiza Suecia. A Suecia Ah, Suecia oh, el, Hace dos años tuvimos ah, Mira, este, este es de allá Esta mariposa es de allá de un tatuador colombiano pero en suecia en suecia el hace dos Hoy años tuvimos de invitado a un personaje de suecia fue la primera vez o en esa edición que pusimos la bandera de, de suecia Ay, qué porque ponemos las banderas de los invitados Ajá. que van viniendo esta vez no es tan internacional por temas este externos económicos de esto que de la guerra que aquí o sea Pero es evento, una realidad. Exactamente, es una realidad palpable, pero el evento está y está bien grande. Ok. Y como de... de en fue en Suecia, no Suiza. En Suiza yo estaba trabajando en 1998. Uy, hace que, unos cuantos años. A, hay más pues, para <risas> que... que... Vayan sacando cuentas, es, chicos. viene de invitado uh -huh. a, a esta edición Alandín. Okay. De, de Tattoo UK, que su, sus tiendas están en Londres, Inglaterra. En el 2005 yo trabajaba en Londres. En 2005 estamos haciendo... Hace 20 años. Uh -huh. Y vamos por la edición número 29. O sea, se ha trabajado bastante, se ha picado piedra. Hemos estado en, en todas partes, en Costa Rica, en, en Colombia, en Belice. y Guatemala fue lo que más... como más así, peligroso, pero ahí estuvimos. Qué miedo. Eh, Nueva York, San Francisco, o sea. Pero es que sabes qué, creo yo que cuando algo te apasiona, cuando algo te gusta tanto, luchas por eso. Y decíamos fuera del aire que antes eh, quien tenía un tatuaje era como, lo vamos a etiquetar como el raro, ¿no? Era el que llamaba la atención. Y ahora es al contrario, ya empezamos de, de unos años acá, no sé cuántos, pero que será unos 10, 15 años, donde esto ha tenido más apertura, donde ya gente o estatus sociales que no se atrevían a, ya lo hacen y buscan calidad, o sea, ya también nivel, esta parte de, de, voy a pagar, no quiero cualquier rayita, ¿no? o sea, quiero que realmente me haga alguien un buen trabajo, Y lo tengo que presumir. Entonces hay mucha gente con poder adquisitivo que sí dice, me importa cinco, dicen los colombianos, si sí, sí tengo que pagar mucho, pero el renombre del tatuador, eso ya te queda plasmado, ¿no? Entonces a mí me parece genial que ahora lo tengamos aquí en Guadalajara, que puedas elegir entre tanta personalidad y tengas un, un tatuaje así de bonito, ¿no? yo quiero irlo a escuchar yo digo yo quiero escuchar hablar a él dame a ver, tantito señora, sí, sí. yo okay. quiero que me digas tú cómo te involucras en el tatuaje pues mira yo... al ah, cerquita el microprisa hará algunos 25 años quizás que empecé a, a tatuar Ajá. un poquito más este iba con Sammy a, a, a buscar tintas porque en realidad no no había mucho en donde en donde conseguir el material y pues Pues en realidad yo no lo conocí desde entonces no más bien íbamos y compramos la tinta nada más uh -huh. y sobre eso estaba trabajando no y pues no en realidad no lo conocía después de eso ya empecé a a, pues a tatuar a tatuar a tatuar a meterme más y me fui a los Estados Unidos Conseguí mi material, mis maquinitas, más cosas como un poquito mejores uh -huh. Y sobre eso empezamos a trabajar y pues desde entonces no he dejado Porque es sí. un mundo también, sí. las máquinas, sí, eso sí, de sí. las tintas Sí, antes era mucho más difícil conseguirlo, ahorita ya nada más Te metes al, no sé, cualquier plataforma y encuentras todo. Y antes, <risa> sí. antes no, antes era tan difícil que tenías que ir exactamente con el que sabía. Y deber, Como de contrabando, ¿no? Deber, básicamente sí, porque no sabíamos ni qué tinta era, ni, ni de dónde la sacaba el tatuador, porque en realidad yo no sabía nada. Pero, ¿y cómo te das cuenta? Que, o sea, a mí eso me llena de curiosidad. ¿Qué necesitas? ¿Saber dibujar muy bien? ¿O cómo te das cuenta que eres bueno para tatuar? Porque... Estás hablando que el pulso debe de ser muy bueno, tu visión debe de ser muy buena, todo eso, entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo sabes? En mi caso fue por el dibujo, yo siempre estuve dibujando, siempre estuve, me gustó el dibujo, me gustó el aerógrafo, me gustó todo el tipo de, de arte, pintura, no sé lo que se te ocurra. ¿Hacías qué, un poco de graffiti? Eh, hice graffiti, hice pinturas, hice moldeado, hice tallé madera, hice muchas ah, okay. cosas, sí, to ya, todo, ya todo, todo, la, la todo, mejor, sí, ¿no? todo, <risas> todo lo que se me, se me ponía lo hacía, no Ajá. es lo que, lo que se me ocurría, cualquier cosa, yeso, cualquier cosa lo agarraba y lo, lo hacía algo, okay. y creo que por eso a mí se me facilitó, por, el, por los colores, no de que tú usas los colores y ya sabes cómo se mezclan, todo eso, sí. pero tengo también en mi experiencia unos amigos que de verdad no saben dibujar, pero son muy buenos tatuadores, ¿En entonces ellos sacan la, la referencia de algún lugar, la copian y la plasman exactamente como está, ¿no? Es, pero no es necesariamente que tengas que saber dibujar, simplemente tienes que que te guste uh -huh. y pues hacerlo, practicar, practicar, practicar. Porque por ejemplo otra cosa, el, el aprender a, yo la primera vez cuando me iba a hacer este tatuaje yo preguntaba a todo el mundo, duele duele mucho, duele yo necesitaba que la gente me dijera duele o no, Mis hijos ya tenían tatuaje los dos, pero para mí era como... como pues yo se voy a llorar, y al tatuador que, que, que nos hizo el trabajo, yo le decía, oye, si lloro, ¿qué va a pasar? Si no lo puedo controlar. Yo imaginar que era un dolor así terrible. Y él me dijo, mira, si lloras, me detengo. No pasa absolutamente nada, este, tú respiras y ya. Y un amigo me dijo... Obviamente te va a doler, porque te van a estar picando claro. con una aguja, ¿no? Entonces, le hacen a mi hijo, él fue el primero, se lo hacen en el tobillo y era así de, ah, oh, espera, espera, espera, ay, ya, sigue, ah, me duele todo el tiempo. Seguí yo y yo dije, ni duele, sí. o sea, a ver, dale, y me hacían la burla de, es que todavía no te pica, y yo, ay, no es cierto, ya está ahí una rayita. Sí. Y mi hija también se quejaba, yo dije, no es cierto, no duele. Yo me imagino que fue, que yo imaginaba tal dolor. Eso. Pero, ¿cómo sabes hasta dónde entierras una aguja? ¿O, o la misma aguja te da el...? Eh, no, es práctica, con el tiempo lo vas haciendo. A mí me tomó, me imagino, voy a inventar unos tres años para poder entender el, el, la profundidad de la aguja, Ajá. la velocidad y la, la presión que tienes que meter. Porque sí Eso es... No vais a estar... Sí, no. sí, es que cuando empiezas, empiezas y pues das con miedo, ¿no? La gente empieza a llorar, empieza a, a moverse y dices, "Bueno, estoy lastimando mucho" y te retiras. Sí. Y cuando limpias no queda nada, entonces dices, "No, creo que más bien es llorón", no entonces hay que nada. Sí. No, no, no, no, no. Entonces hay que hacer hay que hacerlo. ¿Te has reído de sí, algún cliente sí, sí, no aguanta? Sí, ¿verdad? sí. Ah. sí. <ríe> <ríe> Especialmente de mis amigos, ¿no? Porque los clientes así como no cuentan porque en realidad no Pero te puedes ya que sea, de dices, no rellese, sí. por favor. Sí. Exactamente, sí, pero sí es más bien práctica porque el, el tiempo te va diciendo cómo hacerlo, como mucha gente tiene como un estándar de, oh tienes que ponerlo a ciertos voltios y cierta, cierta distancia, mm -hmm. yo digo que más bien lo hagas a como tú te, te acomodes, ¿no? o sea, todo se te va dando, es igual que todo como el aerógrafo, el, el graffiti, cualquier cosa, mm -hmm. tú lo haces Claro que sí, hay como unas ciertas reglas, pero no son no son como que necesariamente las estrictas, ¿no? Okay. O sea, están un poquito moldeables. Te da una idea y ya de ahí sí. solito fluyes. Sí, están moldeables para tú lo que necesites hacer, lo, tienes, lo puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, puedes empezar con un color y seguir con otro, no necesariamente tiene que ser el verde y luego el amarillo, o sea, puedes mezclar el que tú quieras. Okay. O sea, siempre y cuando tú te sientas cómodo y la comodidad te la va dando la, la práctica. Eso es, eso es en mi caso, por Exacto. eso te digo, no, no es como una regla que tienes que seguir, pero sí es como algo, algo que te da un punto de referencia. Pero sabes, a mí me gusta escucharte decir eso porque cuando tú vas como cliente tú mm. confías sí. en que la persona que está eh, a cargo de la aguja sabe exactamente lo que tiene que hacer. Sí. Entonces, el ver esa seguridad en tu tatuador, eso te da para que te duermes. O sea, dices, sí. haz conmigo lo que quieras, ponle ahí el dibujito que quieras confío en ti al 100 y eso es muy bonito porque llegar y desde el lugar te tiene que dar la confianza y si ves al tatuador que como que no sí. ya vale sí. la situación ¿no? Sí, sí, de hecho me, una, una cosa que me pasó hace cuando empecé a tatuar uh -huh. pues yo empecé a tatuar en mi casa y a mis amigos no sin ningún tipo de higiene ningún tipo de nada y, y estaba, estaba tatuando a todos los que se ponían ¿no? pues acá, pues, <ríe> amigo. sí sí, ah, sí en realidad ah, sí. No que me uh -huh. un amigo. creo que cosa ah, buena fue que fue, eran puros Niños de secundaria, y entonces en ese tiempo no había como mucho, pues a lo mejor muchas enfermedades que se pudiera transmitir Con que yo mente. supiera, porque en realidad yo no tenía conocimiento de la sepsia ni de, la, ni de las enfermedades. Pues más bien creo que era que no sabían sí, sí, sí. lo que sí, podía Sí, sí, sí, no sabíamos pasar. lo que hacíamos, sí, en realidad. ¿Y no había miedo? A esa edad de secundaria no, no, no. no hay miedo. No, no, no, pues claro que no. Y te digo, yo estaba tatuando, yo hacía mis tatuajes más o menos, Ajá. y un amigo me dijo, hey, quiero que me pongas este, y me enseñó la... En la careta del disco de los dors. Wow. Le, le dije, no, mejor ve con alguien que sepa Porque <risa> Yo sé hasta dónde puedo sí. llegar Y lo llevé con, a un lugar Que no voy a decir, porque pues, para qué lo quemo bueno, <risa> Pero lo llevé a un lugar Y que yo pensé, como tú, como todos Que ¿Sí? un lugar establecido Tiene, tiene que ser de, oh, de sí, Tiene que ser como Perfecto, garantía. sí garantía ¿Sí? Y le hicieron su Jim Morrison Y después de, pues, de Meses, años quizás Le echaba carrilla de que, güey, ¿por qué te tatuas a tu mamá sin brasier? <risa> <risa> porque en realidad no le quedó bien <risa> sí. ¡Qué triste! Es que eso es tan triste porque yo yo me di cuenta que, que se vino como una ola de tatuadores que decían, o sea, ven conmigo si quieres cubrir un tatuaje mal hecho sí. en mi cabeza jamás había pasado la idea de que había tatuajes mal hechos, sí. y entonces quiere sí. decir que, que no nada más él, supongo que sí, no, no, no, no, todos hicimos pininos y todos hicimos cosas malas, sí <risa> ah, qué sí, sí, sí. ¿tú tienes alguno que algún cliente te haya dicho ¿qué es esto? cuando empezabas de tus amigos, de no, muchos, muchos no, no, no, sí, sí, sí, sí, sí. <risa> muchísimos que, hey, tienes que arreglar esto, y pues algún día, sí, sí. dame tiempo. En, no, no, en cuanto se ponen, pues se los arreglo, porque sí, son de dar pena, de verdad. <risa> bueno Aparte <risa> por, por lo viejo, ¿no? Que sí. echando a perder se aprende, sí, ¿no? Sí, sí, sí. También es complicado. Sí. Y pues se les agradece mucho, ¿no? Fueron la práctica y eso sí. ellos me hicieron. Ellos son los que... ¿Todos siguen siendo amigos? Sí, todavía. Ah, sí. pues no estuvieron tan mal. Sí, no, no, no tan mal no están, pero bien digamos que tampoco, ¿ah? <risa> oiga, okay. pues les parece si ponemos un poquito de música Perfecto. y luego seguimos platicando. Maestro, en ese... Eh, cartel y en esa fiesta, que ya no es fiesta de bienvenida, va a haber un grupo, a ah, espera que ahorita se me perdió aquí, eh, que a mí me llama mucho la atención el, el nombre, los vamos a buscar porque yo los quiero entrevistar, eh, alguien que tiene ese nombre de verdad tiene que estar con nosotros aquí sentado platicando y se llaman Cumbia Catrina, mm. ¿le late el nombre sí. Nuestro? ¿Sí? Eh, esta canción que puse supongo yo que es como de las más comerciales que tienen, pero eh, el joven Pablo nos va a hacer el favor de poner la primera canción de hoy y regresando me dices qué te pareció. Sí. ¿Sale? Adoro La calle en que nos vimos la noche.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 ojos lo dulce que hay en tus labios rojos adoro la forma en que suspiras y hasta cuando, cuando caminas, caminas yo, yo te adoro, adoro vida mía. Y me, me muero por tenerte junto a mí se cabrón Eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el bicho de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma que suspiras. ¿Y hasta cuando caminas? Yo te adoro.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 Ok, estamos al aire. Maestros, están burlando de mí. ¿Te va a doler? Pues <risa> no es necesario. <Ay>, qué feos. <risa> vamos a dormir dos días. Ay, Ay. Oye, pues es que uno llega como primerizo. O sea, estamos hablando de que es un elefantito inofensivo. Primerizo pero eso fue en los noventas. Yo, yo imaginaba los noventas. la lágrima sí. y todo esto. Pero. Pero bueno, ya lo superé. ¿Y sabes qué es lo peor del tatuaje? Que después te enamoras y te va gustando sí. y quieres otro y lo estás pensando. Eso Siempre. es como, como lo más grave que yo he descubierto de ponerte el primero. Que después dices, ese también me gusta, ese, a ver cómo se vería. Y ya te andas imaginando a ver cuál es el que sigue y ahorrando. Exactamente. ¿No? Sí, así es mucha gente que se ahorra sus pesitos para eventualmente ya sea en las expos o con su tatuador preferido estar. Uh -huh. Yo tengo unas, unas sobrinas que les mando saludos y espero que nos las podamos llevar. Y ellas dicen que ahorran entre 2.000 y 3.000 pesos uh -huh. para cada sesión. ¿Y para cuánto te, cuántos tatuajes te alcanza? Depende. Uh -huh. Se depende de lo que quiera, pero a veces me he llevado hasta tres. Y yo, uh -huh. mmm, órale, digo, así que cada quien tenemos nuestro, nuestra forma. Exactamente. Y nos <susurra> íbamos a platicar, <susurra> que dijimos que no se dice tinta. Oh, este, las eh, la tinta es para las plumas, fuentes. <risa> este lo que usamos para el tatuaje, su nombre correcto sería pigmento y okay. hipoalargénico, okay. homogenizado. Porque si no es un pigmento hipoalargénico homogenizado, no es para el ser humano. Ah, muy interesante. Anteriormente, estábamos hablando de los novetas. Anteriormente sí era válido. ¿Por qué? Porque no había esos recursos. No había capital para, para invertir en producir cosas de, alto, de alta calidad, calidad, de alto nivel. Cuando en los 90s, en los 80s, en el 74 que yo me tatué, usábamos tinta. Sammy, yo todavía ni nacía y tú ya estabas tatuado. Es, son cosas del destino. <risa> yo también conozco gente que yo todavía ni nacía y ya estaban tatuados. Ay, qué padre. Eh, o sea, eso, eso es el tatuaje es tan más viejo que la humanidad, o sea, pues o como sí. la humanidad misma sí. se pierde en, el, en la oscuridad del tiempo, hay una momia que se llama Otis, ¿cómo uh -huh. se llama? Otis, ¿no? De la que encontraron Otis, ahí no en, en Suiza, uh -huh. con cinco mil años de, de antigüedad tatuada, y hasta uh, ahora... Vi el, cómo la tatuaron, el método, las, los errores que tenía el tatuaje. Dices, <risa> después de 5.000 años, todo lo que... Hemos lo, exactamente lo que te das cuenta. Y luego tocaste el tema de que había cierta fracción de la población o cierto tejido social que adquiría y, y, y ostentaba tatuajes. En los 90, sí. No toda la gente querías más, hasta te veían mal. Sí, uh -huh. Pero sí. por eso se picó, se trabajó. de repente llegan a mi, a, a, a mi shop, al local, a la tienda, llegan jóvenes, que, que, que, que era un tatuaje? ¿En qué parte? En el cuello y, y dices, ay, pero para eso se trabajó, uh -huh. para eso se picó la piedra. ¿Qué le dices, ya te lo ganaste? No, yo no le... Yo, <risa> o sea.. <risa> Eso era anteriormente, sí. ¿eh? eso era anteriormente, pero sí. para eso se trabajó, para eso empedramos el camino sí. Para que las nuevas generaciones o lo que tú quieras llamarle Puedan este, ostentar, adquirir tatuajes de primer nivel ¿A qué edad te hiciste el primer tatuaje? A los 14 ¿A los 14? A los ¿Y 14? qué te dijeron en tu casa? Eh, este, a mí sí me, me pegó mi padre o sea, Sí, sí, eso era... Hasta, mi madre no hubo tanto, pero mi padre no, sí, o sea, era... Se y él, él era el 7-4, o sea, imagínate, o sea... Es más, este, en la secundaria donde iba, hasta es, ahí de clarito, escuela secundaria número 2 para varones. ¡Ah, fue! ¿Eh? Para que querías ver mujeres teníamos que ir a la secundaria 4 o <risa> a la 10, <risa> o sea... Aquí o sea, no hay. ¿Eh? O sea, estás viendo cómo va todo evolucionar. Sí. Tinta china, ¿te acuerdas de la peli en Sí, sí porque la que usé muchos años, Exacto, la tinta. O sea, todos usamos, de los que somos pues, de esa época pioneros en, en, en, en el tatuaje, Ajá. usamos. Y ya de ahí se derivó, en el 90 exactamente, ya fue donde adquirimos ya este el, el polvo, uh -huh. polvo para uh -huh. crear este, los pigmentos. Los pigmentos. Ah. A ver, platícame eso, yo creí que siempre habían sido líquidos. No. Eran, es, un, es, es un polvo Ajá. y hay que mezclarlo con con medidas exactas para hacerlo predisperso uh -huh. ahorita ya no necesitas hacerlo manualmente, ahorita ya hay máquinas los alemanes son la vanguardia sí, tienen oh, lo sí, mejor sí. y cuando usábamos colores uh -huh. en los, que sería que acababa de salir en 87, como en los 90's todavía, uh -huh. para usar colores no había la gama de colores que tenemos ahorita predispersos hipoalergénicos entonces teníamos que buscar ¿Cómo eh, eh, ¿cómo? No, tiendas de arte eh, era, la marca se llama o se llamaba rotring la rotring, la rotring marca alemana la, la, la pero la de semana. colores llegaban unos llegaban eh, clientes a mi casa no voy a decir a que se dedicaban <risas> pero llegaban a mi casa a ver queremos unos tatuajes pero a colores que un taxi y vamos a ir a porque creo cómo se llamaba la universidad creo un frente Había una tienda de arte, uh -huh. porque no donde quiera las podías conseguir. Aparte, aparte, de aparte eh, era así, queremos estos colores y, da, da, da, y las compraba y, y los tatua, Con máquinas hechizas. Uh -huh. no, no, hey, hechizas, hecha, homemade, hechas a, en casa, hechas a mano. Hechas claro. en casa, o sea, sí, tú tienes horas. que armar tu ¿Sí? máquina. Ya hasta el 90, las primeras máquinas electromagnéticas uh -huh. Me las mandó B. Rodríguez De los primeros mexicoamericanos que vinieron aquí a Guadalajara Yo, A mí me tató en el 89 Por eso muchos dicen, ay, me o sea, a mi canal No me está... platican o sea, nada hermano, sí. o sea, siéntate <ríe> Es que, ¿sabes qué? Hace ratito dijiste una palabra que, que de repente se puso mucho de moda Las nuevas generaciones, ¿no? O las generaciones actuales Y de repente resulta que ellos creen que están descubriendo el hilo negro Pero... Cuando sabes que ya todo está inventado ¿no? Exactamente, nada más ha ido evolucionando para mejorar Exacto. Y ha ido evolucionando para que sea legal Sí. Los, que les, los, que, los que batallamos Fuimos nosotros, sí. con el gobierno, con la policía del estado, con la policía municipal. Ahí sí, en San Andrés. Porque te detienen Y creo que lo primero va enfocado a ver cuántos tatuajes, de qué estilo y dónde los tienes, ¿no? Sí, de no, no, hijo el, ya, me to, ya le he tocado que lo detengan en, por eso. En los 90 estaba como más... Oh, Exacto, mucho más... Peor. Más acentuado es uh -huh. la palabra, ¿no? Más uh -huh. acentuada como tipo de represión, o sea, como... Es, es como ligado a la delincuencia, ¿no? Siempre. Así nomás. Y entonces fuimos, tuvimos que quitar todo, todo ese el estigma, tabú. tabú, estigma, todo, uh -huh. a, a, a esfuerzo, ¿no? Sí. Tuvimos que ir al Congreso del como te comentaba anteriormente, invitados por el partido, que ahorita ya casi nadie lo quiere, nadie lo conoce, el PRD, okay. por este, el diputado... Macedonia, que te ah, acaba de, eh, lo estuvimos conversando personalmente, estuve conversando con la secretaría con la secretaria, que era mujer, uh -huh. la secretaria de, de salud, uh -huh. eh, pero federal. No ah, del sí. Estado okay. Y estuvimos una charla tan nutritiva Tan constructiva, intercambiamos Puntos de vistas, ideas, etcétera. Y la y, convenciste eh, es, <risa> Se hizo <risa> legal Quiero con entender el... que el final <risa> es la convencí Sí, y este el, el, Con el que tuve más así Estiria floja, eh, fue con el De, creo que es Omnusman, que es el de derechos humanos. Ah, sí. Es, es con él, pero así estaba, ¿no? Y, y este, estábamos charlando y entonces dice, sí, vamos a hacer el tatuaje legal, pero vamos a poner unas clápsulas uh -huh. que todo el que quiera tatuarse tiene que tener 21 años. Ah, no puedes. Y ya le digo, me parece perfecto. Licenciado, dice que está usted. Sí, <risa> ah, este, me parece perfecto, licenciado. ¿verdad? Pero también... Todo el grueso de la población vamos a votar hasta que tengamos 21 años. ¿Cómo ven? Ah, que ah, ¡Sí puede votar, que esas cosas se generamos. O sea, que para nosotros no. Y no, si no, ya ¿no? fue donde Ah, Exacto, y a mí me voy a contar pues más para, contigo. Papá, a ver, y que, que acá se pase la sesión y todo y, y todo está documentado porque yo trabajé en la revista, ¿tú te acuerdas? de la revista tatuajes y perforaciones sí. okay. yo era el, el corresponsal internacional ah, de, razón de, has la, viajado tanto? de la revista Ajá. y tenía que cubrir todos los, los eventos más destacados regresemos al expo tatuaje internacional guadalajara es la segunda uh -huh. en el mundo con más ediciones y mucha gente desconoce eso. es que estás mm. hablando, son 29 ¿Es fuera la, año fuera así uh -huh. pero fuera la 31 uh -huh. Ah, por la pandemia Dos sí. años de pandemia Maestro, ¿dónde andábamos nosotros que nunca nos sí, habíamos dado el, cuenta? El universo, yo sí. creo que sí de, de verdad Pero bueno, ya estamos en, en la realidad más padre Yo quiero que nos digan eh, digo, son 29 años Supongo que se le ocurrió a Sammy Pero yo quiero saber, ¿de quién fue la idea De decir, vamos a juntarnos la idea, Vamos a un, No, un no, la idea, ¿ok? la semilla La primera semilla este, se de, Tiene que viene del Distrito Federal. Okay. La primera semilla es este, a mí me invitaron con viáticos etcétera, a, a Ciudad de México era sí, la no primavera, era era la primavera de, del 94. Okay. Ahí este trajeron de invitados internacionales a Sean Vázquez, okay. que ya está fallecido y Andrea Andrea era especialista en hacer eh, tatuajes a la obra de, de Giger, el suizo, no sé, sí. si te, te tocó conocer sí. ese, ese arte de Giger en el 94 en el Salón Musicalísimo, ahí nos dimos cita porque no había, eh, raro, raro el que tenía teléfono así en líneas. a mí te, me tenían que hablar de la tienda. Oh, eh, No, o esos cartas. Eran... O cartas, este. ¿A poco no? Sí, claro y que sí. Te sí. veo a las 8 y si no estabas a las 8. Ya no sabías no qué pasaba a hacer. Sí, sí, <risa> sí. y, y cartas y hay que estar atentos y 8 días en... O 7 días en que llegue la carta sí, y luego veo sí. las para atrás. Y tú ¿sí? llegaría la carta. Y sí, sí. sí. sí. Ahí no había, el me dejó en visto Que eh, no, ¿no? <risa> Ándale, sátame. Ahorita, ahorita mando un mensaje a, a lo que eh, si es. Eh, así, sí. y entonces eso fue en el 94. Uh -huh. Y ahí compartimos la mesa de jurado. Se llama Carlos Monsivaez, era el escritor, Carlos que Sibai. ya falleció sí. también. Ah, estaba, fíjate, el más el nivel. Sí. Estaba Carlos Monsivaez. Es. Uh -huh. Estaba creo que la, el Sean Vázquez estaba tu servidor y este Aurelio, los cuatro de, de jurado. Y él, él era como invitado, así muy, muy especial por ah, eso no, es no, no, Exacto, él es, o sea, y ahí estaba. Y entonces esa fue la semilla en el 94. Y entonces ya nos, nos ponemos a juntar, nos juntamos los tres, en aquel tiempo nos llamaron los tres pilares de acá, César Castillo de Monterrey, Tony Serrano Chacal de DF y yo, tu servidor. Y entonces dijimos, sigue en Guadalajara, hay que llevar el festival a Guadalajara buscaba una fecha, pero nos hicimos el contacto, trajimos un auto muy lleno de tatuadores de, de DF, los que de aquí y nos traemos, nos trajimos otro de, de Monterrey y fue la que, la primera expo tatuaje en, en Guadalajara se dio agosto del 95, creo, el 28 de agosto del 95 en el Salón Napoli, creo que es enriquez díaz de León y Munguía, 9-5 Sí, sí, sí. En el 96 ya quisimos dar un como un pasito más, no te tocó ir en el bugambilias sí. del fallecido Enrique Macedo Huerta, también un jefazo ahí. Y Sammy, aquí tiene todas las facilidades, aquí nadie lo va a molestar, acá, eh, No, no, no, no. no. Mm, o sea, Antes los policías se tapaban. No, hasta que bueno, tuvimos también a inaugurar una, una edición al que fue presidente de la Cámara de Diputados local, a Salvador Caro, okay. lo tu, a Chava, lo tuvimos de, de invitado especial a uh -huh. que cortara el, el listón yeah. de la del evento y de ahí ya derivó para que eh, el tatuaje para los elementos de, de, de, de, de del engrane, del desarrollo de, de la industria es que es, del tatuaje. nosotros por ejemplo Yo conocemos, no da, si no, eh, eh, a eso iba, nosotros tuvimos un, un alumno hace años Que él hizo cinco intentos no, dos intentos y en el segundo le dijeron eres un cerebrito pero tienes un tatuaje que dice que no y lo rechazaron o sea estamos hablando ah, de hace sí, como sí. uno sí. con tu capacidad y por ejemplo me voy a ir al, al, al lado de que, te, que tocas este, ese tema me voy a ir al lado de con la Sedena cuando yo inicié que estábamos hablando del 86 Ajá. y de un de repente no. prohibido los tatuajes para servidores públicos y de ahí ya se ve Se retiraron los dos estudios. Los... ¿Qué pasó? ¿Qué comer? ¿Qué les, les pasa? Y, y todos los sábados era de vieja. Y, y, no. y de acá echarle relajo y de no. la, claro. Porque blancas palomas, tú sonos. No, era. Los, no, no. no. Hasta <risa> <yo> no <creo. risa> Pero es que de repente, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, no? O sea. Exactamente, es lo que les digo. El tatuaje simplemente es la expresión de tu Una espíritu libre sí. O de los sentimientos más profundos de tu alma Y es lo único que te vas a llevar Tú vas mueves? a trabajar con tu nivel intelectual O con tu fuerza de trabajo No con los tatuajes Los tatuajes no te hacen menos ni, ni más, más sí. Ni mejor ni peor No así te de, gusta, lo respetas Si te gusta, pues échale ganas Así nomás, ven y adquiere <risa> un tatuaje y expresa tu espíritu libre, así dicen los reconocimientos que les damos, ¡Ole! y tiene ya todo de calidad, porque tenemos a los mejores expositores, sí. nomás métete ahí a la... Impresionante, yo de hecho saqué un par de, de fotografías, porque tengo que sacar los que más me llaman la atención. Uno de ellos es Francisco Villa Ah, Francisco Villa que él, o sea, es ve, ve, ve, Saber ve. que queda un tatuaje ah, sí. De esa forma Es Tlaloc Ah, y ética transnacional Es autóctono ¿Por qué autóctono? Porque ha sido practicado en territorio nacional Hace más de 500 años ¿Por quién sí. Por lo, claro. Se llama Guerrero Jaguar sí. O sea, que es el Ocelot ¿Quién y, el, podía? y el guerrero águila Eran los que podían tatuar Ah, el hijo de la vecina Eran para la realdeza Y perforaciones sí. no tiene ninguno de los dos ¿verdad? Es no se me da crees? la... Aquí ¡Ah! cielo, pero no. Oye, ¿quiénes <risa> son? Ah, no, este... no, esos eso. son, son unos, o sea, monstruos, son unos es, monstruos Yo, de verdad Todas las publicaciones que han hecho Todas me han obligado a Abrir la pantalla y ver Pero este en especial No, y, el, o sea, y el otro el, que el viene el con él, el Jordi, el ¿cómo se llama? El Jordi es acá ese es, tiene 27 mil vistas. Ahorita el, tenemos, te voy a enseñar, por eso también de repente de, de, me dicen, ay, qué ¿de qué? ¿De, de, de <risa> <¿tú> qué <te risa> Mientras, mientras sí. lo busques y lo encontramos, les pasas y escuchamos sí, otro sí. poquito de música, eh, jóvenes, nos vamos a poner un poco rockeros. Ah, Quiero verlos. Quiero estar ahí, espero que todo se dé para que podamos... Todos 63 mil. Dios en mi vida. eh O sea.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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. ¿Qué Maestro, es el... <risa> lo estoy esperando. <risa> Robes el micro y diga algo. Fíjate, la síntesis que yo saco aquí es que mira, el, el órgano más grande que tenemos en el cuerpo es la piel. El el la, piel, la piel es un lienzo. Saludos a la patrona, maestra que ah, nos ha demostrado. A la patrona. Eso? No sé si, si la conozcan, pero ella no, no, es. Ahorita hablábamos de la patrona. Ella es de Polanco. De Polanco. Y le dicen la poda en la patrona. Pero de Polanco de aquí, ¿eh? Ya sé. Se... Ah, sí, sí, sí. sí. Polana, barrio. Ya se gritarán. ¿Por qué le dicen la patrona? Este, cuando nosotros caminábamos las calles. Este, el... El, cuando nosotros caminábamos las calles, la echeverría apenas estaba. Iniciando. Iniciando, Miravalle Polanco ya creo que ya estaba Ay, no nada, Pero sí su ¡Padre de lo vi! Sí, lo estaba, es, sí. estaba, estaba tanteando. Que no Entonces la, la piel es un lienzo, ¿no? Entonces hay, hay una persona Llega a la, a la determinación que quiere Portar en su, en su piel Que es un lienzo Pues una obra de arte, ¿no? Porque ella sí lo decide sí, Y bien. elige a, un, a una persona que lo haga Y esa persona pues es un artista, ¿no? Pues, sí. ahí hay una, una combinación de dos personas Que quieren, que quieren Llegar a hacer algo sí. Y a mí es, eso Nadie tiene por qué decirles que no Pues no, no deberían Pues es una decisión sí. particular sí. Tanto de la persona que quiere prestar su lienzo sí. Como la persona que va a hacer el trabajo Es el derecho A, a la libre a la, a la libre expresión sí. Y por ejemplo este a, a, a mí que me preguntan este, Digo no, yo soy artesano soy artesano para allá este pero también hay que definir para artista artesano es el que hace las cosas con las manos el siguiente nivel está eh, el artesano que hace las, las cosas con las manos y la mente y el artista hace las cosas con las manos con la mente y el, y el corazón. corazón o sea ahí están intercambiando energías para los que también conocemos de todas esas situaciones La energía juega un papel muy, muy, muy, es importante en el, en, el, en el tema del tatuaje De lo que te pones, de lo que quieres atraer O de lo que quieres alejar es, Eso es, el tatuaje es de guerrero, es fuerza, eso es Creo que cuando vamos a tatuarnos todos tenemos un eh, Un pretexto diferente, sí. ¿no? Eh, y, y eso a mí me entra en ese comentario que estás eso, haciendo. Un Ajá, un motivo es, es diferente. Por ejemplo, eh, a mí no pretexto, eh, motivo, esto me, eh, me acerca... Una, a, un propósito sería más... Ándale, eh, más directo eh, y más bien dicho. Eh. Eh, a mí esto me acerca con mis hijos de repente identifica ves, Sí, y, y me mantiene cerca porque estamos hablando de que una de ellas vive en Suecia Entonces para mí el voltear y ver es que estamos completamente eh. cerca Y a ella le pasa lo mismo, ¿no? Entonces, eh, de repente ves tatuajes Yo, por ejemplo, le mando saludos a, a mi podólogo, a Fer. Él tiene tatuajes en todo su cuerpo, en casi todo su cuerpo Y ninguno tiene nada que ver con el otro Tiene el escudo del Atlas como tres veces, tiene <risa> caricaturas, tiene mil cosas. Entonces, yo le digo, Fer, pero ¿por qué no llegaste así como... como el, ajá, que, tuvieran li, le, que estuvieran ligados. Me dice, no, yo donde tengo un pedacito y me gusta algo, les digo, ahí. Pues sí. yo, ah. Entonces, cada quien tenemos algo diferente por lo que nos hace llegar. Ves de repente los que tienen la espalda, los que hacen, eh, no sé, cosas mayas, cosas que ya son como más fuertes, dragones, por ejemplo, yo he visto, leones, ya eso es, no sé, el concepto que ellos manejen, pero me imagino que ustedes han visto de todo. mil y una cosa que de repente dicen, no, ¿por qué se van a tatuar <risa> eso? Si sí lo has visto. Muchas veces. ¿Sí? Muchas veces, pues de hecho… Todo el tiempo es que se ve eso ¿Y te dan sí. la opción de opinar? O dices, eh, muchas, veces, muchas veces me preguntan Pero pues ahora sí como dices Es algo muy personal y si tú lo sientes en, Así sea una pendejada por ejemplo Cualquier cosa si es, es, tu, es tu vida Tu momento y a lo mejor En 10 años te das cuenta de que De que no era lo que querías <risa> Pero ya lo hiciste y fue algo que te marcó Y fue, es una experiencia de tu vida Sí entonces como, sí. puedes usar la frase ahí al cliente? Lo que pida Ah, sí, claro, sí. y si pagó, Exacto. mejor, no, lo ¿Sí? que ¿Sí? Le dices, te voy a cobrar el 10% más ¿Sí? porque no me gusta sí. <risa> sí, no, de hecho, muchas veces lo que sí, sí les digo a las personas es de Van a ponerse el nombre de la pareja y digo eh, Ay, eh, yeah. no, sé, no, si, no. no sé si lo quieres pensar No, es que, <risa> ok, le digo, entonces está bien, nada más, o sea, acuérdate pues de que De que, de que no yo es te dije. no es para siempre, digo. Sí. Esperamos que sí. ¿Dura sí. más el tatuaje? Nosotros tenemos una experiencia, no voy a decir quién es, pero tenemos la experiencia de eh, un chico que se tatuó hermoso le quedó el nombre de la chica aquí y resulta que después de años terminan sí. y pues yo y cre quiero creer que sí pasó por su cabeza el meloquito, pero realmente es un tatuaje muy grande, uh -huh. entonces pues a la nueva pareja le tuvo que decir aquí está, no me lo voy a quitar, fue una parte de mi vida, pero sí. pues ahí pero se queda, lo, ¿no? puede, lo puede hacer el cover up, o no, sea pero también, ahí está. Puede, puede hacer cover up, sí. hay artistas geniales para hacer ese tipo de trabajos, sí, sí. y la otra opción que anteriormente no teníamos, y voy a, a tomar ese tema, uh -huh. La remoción con eh, rayo láser Ay, Pero eso dicen que duele Eso, eso sí dicen que duele horrible Pero hay ¿Sí? una ¿Sí? cosa que se llama anestesia que ¿Sí? Sí. sí la usan ¿O y, unos y ellos, sentos, y ellos ¿ok? sí la usan Porque anteriormente en los noventas Si querías retirar Un tatuaje tenías que ir a un hospital Que está aquí por Oaxaca Por la estación de Temajac Que se llama dermatológico oh, ah, Y te hacían la, la práctica o, o, o la cirugía con un método que se llama de raspado con un tipo de diamante no, sí. era como sí, sí, básicamente eso, no, yo, he jamás. visto es, charlé con los con los médicos y ahí nosotros podíamos también este con la misma máquina que en aquel tiempo era hechiza rotativa volver a A, a darle, a darle, a darle, o a sea, darle, a tratar de quitar, a, a retirar... ¿En las la, cicatrices? En, en, la, en, no, que no en la cicatriz. Que exactamente, real. va hay una cicatriz, pero ya no sé. Exacto. Y mucha gente cicatriza que lo oye. Sí. O sea, también en el dermatológico hicieron una de cosas ah, que yo sí, veía, sí, sí, dejaban sí. y me, me digo, no, manches, no voy a hecho un coberón. Sí, un porque león, me imagino me... que luego irán, oye, encima de esta cicatriz, así, ah, ahora ponme algo. Sí, ah, de hecho... De hecho tengo una historia de un, de un amigo que se hizo, se hizo policía, desafortunadamente ah, es, <risa> Pero es amigo cuando, Sí, sí, no deja de ser amigo, pero bueno Le hice un, un tatuaje en su pecho uh -huh. Antes de que se hiciera policía Y se fue a la, a la, a la entrevista o no sé qué uh -huh. Y le dijeron, entras pero sin tatuaje Y fue y se lo quitaron, le dejaron como un chicle aquí como dicen oh, sí, sí. Feo, sí. feo, feo, fue una, una cicatriz horrible Y digo, ok, con el tatuaje eras una lacra ahora ya no tienes un tatuaje, ya no eres la misma lacra, o sea, eres, sigues siendo la misma persona. El pensamiento es lo que se deben de operar. Sí, no, o sea, ¿no? sí, exactamente, o sea, <risa> para mí no es una lacra, pero si sus jefes lo vieron así, de que, ah, eres una lacra con el tatuaje, ya te lo quitaste, oh, ya se te quitó. Creo y siendo que policía es, es exacto, wow. sí, es, No, no, no, es lo de policía <risa> es extra, ¿no? Pero es como dice él de que, de que te puedes quitar el tatuaje y todo, pero pues fue parte pues de tu vida, extra. ¿no? O sea, te puedes quitar la, el, las letras, pero la persona ahí sigue, claro. ¿no? O ahí siguió, sí, ahí, o sea, Tuviste hijos o no, lo que sea, sigue La, o sea, la historia sigue Está escondida Exactamente. detrás de no tener un tatuaje Exactamente, o una sí, o sea, es lo mismo, ¿no? Como te digo, de ser buena persona o no Y de tener el tatuaje de la, de la otra pareja O de la expareja o de las exparejas pues, En pues, realidad es, es lo vista, mismo, ¿no? La ¿no? La espalda sí. sí, sí, así pasa, entonces, sí Oye, a, acá en el público alguien nos dice "Sami, tatúame Sobres Eh, cuando estoy en Belisario Domínguez, estoy eh, en Belisario Domínguez, 725A, esquina a la 28 y la 30, ahí está, y también quiero hacerlo a eh, <risa> so, es, eh, hincapié o sobresaltar, eh, la tienda de Samita Tu Family es la más longeva de la República Mexicana, la tienda que está en Calzada Independencia y Avenida Juárez, que el es el corazón de Guadalajara, Ajá. tiene 38 años abierta al público, ¿Arriba? en el mismo lugar, ah, yeah, okay. abierta al público en el mismo lugar, por 38 años, ha habido tiendas más viejas, Ajá. como por ejemplo, es que estaba el centavo de oro, uh -huh. en Tijuana, ahí por la, co la Coahuila, yo me hice este en 1980, Ajá. ahí 40 dólares, pero ya no existen, Ah, el no, no mister... tú sigues todavía No, sigo Ajá. Mister Tatu ya falleció Raúl Aceves Mató a dos policías sí, sí. Ahí en San Juan Se lo llevaron a las islas Ya no se supo nada Nos de él diciendo los secretos Sí no, <risa> pasa? Que dijeron que podemos hablar todo De todo, todo De todo, todo. O sea, Ahora queramos. sí les digo ya los conocidos que tengo Y a todos los que tatuaron <risa> <risa> O sea, nomás pues para que Acá Nos va aquí, a quedar como aquí, Como anécdota El ser amigos de Sammy sí, Mejor nuestro Si ahorita que veníamos <risa> Atravesando la calle ¿Cómo se llama? ¿Federalismo? Federalismo Hubo un conflicto sí. ¿Por qué? Un güey de una moto le aventó la moto a alguien que iba pasando No lo quiso dejar pasar Estaba Se acababa de poner el a verde un peatón. Sí. Ajá, a, una, okay. a un peatón que iba junto con nosotros Estaba un poco adelante uh -huh. Y le empezó a gritar ¡Ay, Y el otro se paró y el otro se volteó En lo que voltea casi choca Y ya lo, ¡Eh, Sammy eres tú <risa> ah, <risa> no, no no anda la moto El peatón "No, Por eso, digo, ah, cabrón, por eso me paré por si había conflicto. ¿Cuál es la calle de Juan Manuel? Dice para allá. Como la gente que atropellaron, yo. <risa> <raro>. <risa> Regresa eh. a TV, sí, pues, estaba mal. Pero, o sea, no, salgo, ponle... sal, ¿Algún día vamos a estar ahí en tu... En, en tu, no, una camilla? Eh, con el nervio al mil, porque fíjate que eso sí, yo siento nervio, eso sí es que me acuerdo, que Siempre. es como llegas... Línea, ajá, exactamente. Él ya nervio, me dijo, preocupate no cuando es no sientas, sí. porque ya vas a estar muerta, yo no, prefiero sí, llegar y sentir ese... El feeling. Sí. El ajá, el sí, feeling. y es que, o sea, si sí es algo muy bonito, la verdad que sí es... Eso eh, es lo que se disfruta, y yo creo que si no lo disfrutas, ni para qué vayas, ¿no? ni para que metas en problemas a otra persona. Sí. y descansas. ¿Cuántos tatuajes tenemos en el cuerpo? Yo. ¿Ya de plano no sabes cuántos? No, pues no, yo creo que yo creo que unos 12. Ah, no son tantos. No, no, no tantos, no tantos, pero no sé ¿Sani? de verdad. te lo dejo en cine. <risa> ¿En serio? ¿El más doloroso? A ver, déjame, no, no, mí, no, no. estaba Memo, un saludo para allá para el Memoria, tatuajes mexicanos allá los tatuadores más chingones de Tlajomulco. Este, me estaba tatuando Memo, la, aquí el abdomen, que son de las partes que más... Duelen? Eh, que más sensibles. Uh -huh. Y llegan los compañeros, porque los miércoles tenemos reunión, llegan los compañeros, ¿por qué no te duele? Y digo, no me lo vas a creer, no siento ni mal. Es ¿sabes? que ya estás tú, acostumbrado, o no sea, más sí, de ser, ya... No, no, no. Sí. Ah, yo le quiero, ahorita que levantaste tu playa, tenemos un amigo, eh, ay Dios, eh, el del tatuaje aquí. Este. Cuatrero. Ajá, cuatrero. Un día me, me pasa que le dije, llegas a ese lugar, presentas tu INE y todos felices. Y me dijo, o, o sea, ¿puedo llegar y decirles que soy el cuatrero? ¿O les enseño la panza? Y yo dije, qué chistoso, y dije, ¿por qué me diría okay, eso? Y luego me llega una foto y yo, ay, y le digo, ¿qué es eso? Me dijo, pues mi tatuaje para ay, que vean que cuatrero. sí soy. Y dice, cuatrero. no, hombre. En el, el caló eso se dice mi placaso, okay. ese es mi uh -huh. placaso, porque también podemos podemos hablar así como caló, caló, cosas, uh -huh. palabras de, from the, la, de la from calle. the streets, eh, uh -huh. de, la, de las calles, de que a mí no me van a venir a, a contar de que de acá, de allá, de este lado, de donde, cuando veníamos de, donde veníamos, creo que de Guatemala, ahí hey, de Guatemala, uh -huh. nos paran los militares, pero otros militares de, de otra estación más abajo hablaron a la que seguían y los, a ver estos cabrones y que son este como dicen eh, maras y bueno, no cuál es eh, eh, que pasó le eh, mueve <risa> bien soldadito <risa> ya, digo, son, son los mexicanos ay, a ver y, y ya y, y sale un cha, un sargento chapajito pero como, o sea A ver, a ver, a ver, a ver, a ¿por a ver, a ver, gente los a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Y, a ver sus, sus pasaportes, y ya lo ver, a ver, a ver, ay, no, chingues, a a ver, a a Japón? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Qué malo, a ver, a ver, a ver, a a no lo se sintió, pues es agredido. Claro. Dice, no, no se sintió, fue agredido. Le digo, escúchame, no ven estos cabrones y si, si traen algo gacho. Y, ah, y ya le digo a aquel güey, ah, porque el, el Big 13... Se fue con las mujeres uh -huh. y se puso la manga larga para que no le vieran el tatuaje de pandillero. Porque hay tatuajes de pandilleros, sí, sí. hay tatuajes industriales, tatuajes religiosos. ¿Sabes qué? A, a mí me encantaría, maestro, que, que después tuviéramos eh, otra plática con ellos. Ya que no sea hablando del, del, de la expo, sino esta parte de decir estos tatuajes entran aquí porque, por ejemplo, yo no sé eso que hay diferentes estilos, que hay diferentes formas y dependiendo lo que de tú pidas. Ajá, eh. a mí me parecería muy interesante eso. Ahí nos ponen en su agenda ocupada. No, no, no es que muy ocupada. <risa> <risa> Somos pobres venaditos que habitamos las serranías. No, sí, se nota. Oye, pues hay que regresar al, al, ¿Al festival, tema. sí, por favor, hay que regresar al festival. Estamos hablando que esto va a ser, maestro, 16 y 17 de agosto. ¿De agosto? en? pabellón cultural universitario, Parres áreas y periférico norte, ¿Qué tan difícil fue conseguir el lugar, eh, la, esta, la verdad nosotros hicimos 10 ediciones anteriores en, en frente que es calle 2, que ahorita ah. ya no existe, uh -huh. calle 2 era mucho más accesible, mucho más, eh, eh, ahorita ahí es, es, son palabras mayores, ahí sí pero hay que, pero se logra, Este no se logre, ya se logró okay, Ya se logró, ya ahorita Ya estamos del otro lado, ya nomás que llegue la fecha, ya está todo acomodado Ya nomás esperar ya te... Y pidiendo que la lluvia permita este, que todo Este, Pero ¿no? es agua, ah, pues sí. es agua. Ah, Pero es que hay gente que se desbarata eh, bueno, si Hay son, gente, no, si no, no, de nosotros somos rudos Pero hay sí, gente que es, es que está lloviendo Pero es, de, es agua y estamos Bajo techo, uh -huh. en una ah, edición okay. sí. En una edición estábamos En calle 2 precisamente Fue cuando contraté a los Hircomda Kraken de creo que de Aguascalientes o de Guanajuato no recuerdo dónde, pero era Hircomda Kraken Ajá. estábamos en calle 12 suelto un tormentón y me dice un compañero ay Samir ya está lloviendo bien recio le digo mejor <risa> para que no se vaya nadie. Ya estaba bien lleno. Ya estaba bien lleno. Dice, hablé con Tlaloc, ¡Eh! que, de que Ya estaba bien lleno, dije, mejor ya nadie se va, gracias. O sea. Todos no. salen rayados aquí ¡Eh! qué y, oy, les pasa? Sea, son son este Anécdotas así bien bien bien positivas Es lo, que hay que verlo por las buenas esa, ¿no? en, en Lo más in, este, interesante Importante de destacar Es que nunca hemos tenido un conflicto En el interior del evento Lo que muchos creerían que es lo contrario Exactamente ¿no? un porque crudo, se reúnen seguro va a haber... es, eh, Se reúnen de este, pues, eh, Todos los tejidos sociales Sí. Eh, eh, Ponks, cholos, eh, no cómo se llama es que también <risa> <risa> <risa> No, Bikers, eh, no, no. eh, sí. o sea, sí. rockeros, o sea, eh, cumbieros, cumbieros porque en este van a jalar. Sí, de todo. Sí, de todo. o sea sí. que es, va a ser el sábado lo pusimos más versátil sí, para vi. que no digan, "Oye, bro, bro, tan, tan, y, y matando <risa> puercos y, sí, eh, sí, sí. O sea, va a haber más versetil, esa va más a ser sí. más de, versátil sí. el tema de la música. Y en cuanto a los tatuajes, todos los estilos y los, ya lo recalqué, lo dije, los mejores exponentes de todo México reunidos en el mismo lugar. Voy a dar un ejemplo y que no lo tomen a mal. Los de aguascalientes los de cualquier plaza de, de, de, de México, se vuelan porque tienen a dos o tres de los que vienen aquí. A dos o tres. Bueno, dale chance. Y nosotros... Y nosotros tenemos a todos. Ahí está. Sí. O sea, pechi, pechi. Es definitivo, porque un, un evento que dure 29 años no puede ser cualquier clase de evento. O sea, tiene que ser algo que ya está reconocido, que ya la Internacionalmente. gente está para ser parte de. Eso sí. es definitivo. Cuando estuve, sí. estábamos en qué parte, estábamos en Boloña, allá en este en Italia, y estaba hablando con el organizador de la convención de de Milán, ey, de Milán dice a poco tienes tantos años dice, le digo, sí. Ay, y la tuya Ay, me ganas con pero por sí pero te ganó <risa> eh, o, o no le gano sino que llevamos una edición más ah, okay. Llevamos digamos una edición más la más longeva del mundo es la de la de alemania la de berlín pero ya pararon Ellos ya están en stand-by uh -huh. y nosotros seguimos. seguimos y yo ya tengo mi edad, profe, ¿eh? y sí. Oye, es que debe de haber, siempre cuando tú inicias algo, debe de haber algo donde puedas mostrarle uh -huh. al mundo lo que haces. Por ejemplo, nosotros bailamos y siempre buscamos que haya un final, que, uh -huh. que la gente diga, Ay, por ejemplo, ya aprendí a bailar, pero puedo ir a tal lugar para que vean cómo aprendí. Uh -huh. Y los tatuadores necesitan eso porque es, ya lo sé hacer ya tengo la experiencia, viene la gente conmigo, pero también quiero hacerlo masivo, ¿no? Sí. y eso se vale mucho, Ahorita que dices de bailar, ya anterior, casi nos tenemos que Sí, ir. ya te nos despedimos y anteriormente en cada edición me preocupaba por llevar un ballet folclórico De la, y me apoyaba la UDG La Universidad de Guadalajara me mandaba siempre Un ballet folclórico, ¿para qué? Para que to, en, en aquellos años Era más internacional Nos visitaban gentes de todas partes del mundo Para que vieran nuestra cultura Una vez llevé un mariachi Y todos, ah, ¿sabes para qué traes un mariachi? Si somos de aquí Le, le digo, pobreños, cabrón, mira <risa> cómo están Mira ellos cómo están, el el japonés, cabrón Sí, ¿eh? cantando ¿eh? El inglés, como pueden, ¿eh? Pero ¿eh? sí, ¿eh? cabrón de Brasil, cabrón, o sea Son cosas que, que transmiten que yo sí. hasta me ponía así como diciendo. Ay, a nosotros también, nomás que no ¡Eh! cuento, pero le empieza el mariachi y empieza a saber en dónde está ¡Ale, para. ¡Ey! la, la chingada, Yo también soy acá, soy de Jalisco, hijos. Okay, entonces. Si te cuentas, el evento se hace como una marca. Sí. Es, es, una como, marca es una marca, ¿no? sí. Es una marca. Pues que suponemos es? está registrada. Por oh, supuesto que Eso. sí. Okay. sí, sí, porque luego salen otros más. Eh, ya salieron, ya salieron, pero. Eso, eso es tema para el siguiente programa. Ya quedamos. yo creo que para sí para va a estar muy interesante. de una vez. Ok, okay. quedamos. Eh, sábado y domingo 16, 17 de agosto. Empezamos con 11 de la mañana a 12 de la noche. Okay. arias y periférico norte, Pabellón Cultural Universitario. Que nos sigan en redes que son arroba. Expo Tatuaje Guadalajara Ok, ahí dense cuenta de toda la, la variedad que hay En manos de quien pueden poner su lindo cuerpecito Y aprovechen los buenos precios, aprovechen los que son gratis también. Hay que, que recalcar que son ese unas tema. Cosas tremendas, tremenda, por eso no me atrevo, porque son unas cosas impresionantes. Sí, hasta, hasta recalca, nada más hay que aguantar. Sí. Uh, no, no, yo, yo no me imagino dos aguantando días, eso, Sí, si no inventes. Dos días. Y el 15, la entrada es para todo mundo también. Todos son bienvenidos a la rodada biker y, y, este, y el cruising car. Ok que quiere decir son los carros clásicos uh -huh. el, el chicano el presidente del club firma, firmeza que también ahí nos hace el honor okay. todos los, eh, los bikers y este la reunión va a ser en el triple C, centro cultural calzada uh -huh. es enfrente del parque Morelos a un sí. costado uh -huh. enfrente de la que dices tu? de la que parece la bombonera de la que parece la bombonera parece <ríe> Sí. oye y estos carros quedan como exhibición las bicis o algo o es solamente la rodada es solamente la rodada ah, anteriormente no, okay. teníamos exhibición de, de carros lowrider en calle uh -huh. 2 uh -huh. y hasta con hidráulicos etcétera pero ahora por cuestiones de espacio uh -huh. de espacio ya este ya no, Dijimos es, que no. ya no es posible ya tenemos este exhibición de motos ah, que este oh, o sea, nuestros malos moles maestro de motos este hasta me dijo este sayo Vamos a meter puras motos acá, low ride, sí, pura es. chicanota, ¿no? Esas pinches motos pedorras de gollón y motote. Maestro, eh. creo que es nuestra moto. ¿Qué? Sin casillo. La... <risa> <risa> sí, yo por eso le dije, oye, ah, espérate, le gollón y moto. Es te que, que sí. Mm. Ok, entonces, eh, ya tenemos todo listo. Entrada, 200 pesos. Menores de 12 no pagan. Ok. Eh, ¿Qué nos falta, maestro, de datos para convencerlos? Tenemos cinco pases para las personas que... A ver, tú te pones así? la dinámica, okay, lo, pregúntales algo y sí. aquí están. Ah, a ver si pusieron atención. Uno, uh. dos, tres, cuatro, cinco pases. Ok, perfecto. Lo publicamos entonces y les decimos... ¿Se tienen que presentar? ¿Tienen que dar nombre o eh, no, no, sí, Aquí está. Estás, es, directa, Eso, es la entrada okay, directa, okay, perfecto. No sé y vimos que tenemos rueda de prensa también sí a las 7 de la cita de la noche ahí en este en el TPC okay. en la rodada rueda de prensa Es escena de gala y el concierto. La cena de gala en cinco tiempos, nuestro. ¿no sí. De que fuéramos chincho. Ay, no. Ok, pues, chicos, de verdad es un honor y si sí queremos repetir eh, fechas, seguir plática, nos ponemos de acuerdo. Quizá ya pasando el festival puede ser una buena opción. Y, una reseña. Y, y platicamos de, de, de, cómo nos fue todo eso. ¿Les sí. parece? Claro que sí, porque sí. yo aquí, no sé de esas cosas. Aquí, aquí el más pelón trae trenzas. Ay, eh. ay, bueno. <risa> Sí. De verdad es un honor, no nos decimos adiós, nos decimos hasta luego. Sammy de verdad muchísimas gracias al por haber respondido un, mi mensaje. Placer. Y pues quedan invitados cada vez que ustedes tengan algo que decir al público en general. Tenemos como tres oyentes, ya es ganancia. Perfecto. Los micros están abiertos para ustedes. La palabra correcta es, sí se puede decir, ¿no? ¿Sí? O sea, somos un chingo y seremos más. ¿Sí? Así nomás. Gracias, <risa> <risa> <risa> Ok, pues... Joven de Controles, muchísimas gracias por hacer magia como cada martes. Nos escuchamos el siguiente y a quien nos vieron o nos van a ver, de verdad muchísimas gracias. Tendremos un tema interesante la próxima semana y amenazan con volver sí. estos dos talentos locales. ¿Parece? Uh, ¡Vámonos! Gracias, gracias a fuera. todos. No nos vimos, pero ellos sí se vean. Y para toda la galaxia, recordando esto que nunca pasa de moda. Para que busquen su pareja y... ¡Vamos a bailar! Chao, chao, y échale frijol! Ella dijo que me amaba a mí también Y ahora que lo no he a ver me pide sin cesar Te olviden lo pasado y que volvamos a empezar